Me parece que el jueves hay que volver a hablar de esto que en algunos ámbitos se está intentando cuestionar, que es que eh, la democratización de la palabra pasa por si tenés un celular de última tecnología o por si tenés acceso a Internet libre. Eh, no, acá hay una cuestión de propiedad, donde los capitales quieren volver a apropiarse tanto de la televisión, del cable de la radio, pero seguramente en el futuro también de Internet, y esto hay que cuestionarlo. Ahí el pueblo tiene que poder tener acceso a la gestión de los medios, que es lo que nuestra ley 26.522 aseguraba, y que vamos a defender. En el caso de los medios sin fines de lucro, de los comunitarios, el 33%, pero que representa en realidad eh, a un pueblo que tiene derecho a poder decidir qué queremos hacer con nuestros micrófonos, con nuestro aire, con nuestras programaciones.